Estar de pie. Stari. Juan está de pie cantando. Yojano estarás cantante. Sobre. Super. Tres grados sobre cero. Trigradoi super nulo. arriba supre lo arriba mencionado tío supre mensita lo arriba mencionado tío supre mensita sobre tocando sur estar sobre ascuas, sidi sur pingloi, parecer shiny parecer cansado li shinas lasa cambiar sanchi cambiar sellos con un filatelista. Inter -Sanji post postmarkoin con filatelisto. Gustar. shati Me gusta el café con azúcar. Mi chatas cafón con suqueron. Me gusta el café con azúcar. Mi shatas cafón kun sukeron Ella shi lo hizo ella. Tion shi faris. Sin embargo, tamen. Sin embargo, él está aquí. Tamen li estas chitie tener tener ha sido teni tener el sombrero de la mano teni la chapelo en la mano así adjetivo tía un amigo así No se encuentra todos los días. Tian amikon. Oni ne trovas chiutage. Por eso, tial. Él se enfada, por eso me callo. Li coleras. tial mis silentas entonces tiam llamó a la puerta y entonces entró li frapis sur la pordon tiam en iris. allí tie Por allí los vi, por ese camino. Mi vidi silin tie surtío boyo. Así, adverbio, ti él. Así habló, ti él, li parolis. Así habló, ti él, li parolis. Temer. Timi. Temer a su propia sombra. Li timas sean propran hombro. Esa cosa. Eso. Tío. Envíale eso. Sendú tión ali, Tanto cuanto. Tiom tiene tanto dinero como necesita. Li habas tiom da mono y el li besonas. Tiene tanto dinero como necesita. Li habas tiom da mono kiel el li besonas. Ese, aquel, tiu. Ese que vino y viste. Tiu venís, cae vi vidis. A través de tra. Nadamos a lo largo del río. Ni nachis tra la ribero. Cortar. Cuchillo, tranchi, cortar pan en cuatro partes. Tranchi, panon, en var, partoin. Más allá de, trans. Nadamos al otro lado del río. Ni, nachis, trans, la ribero. Nadamos al otro lado del río. Ni nachis trans la riberon. Muy. Tre. Muy de noche. Tre malfrue en la nocto. Beber. Trinqui. Beber en la botella. Beber en el vaso. Trinqui el la botelo. Trinqui el la glaso. Demasiado tro. Demasiado agua. Demasiado vino. Tro da agvo. Tro Davino. Encontrar. Trovi. Le encontré anegado en lágrimas. Mi Trovislin. Ploregantan. Mi Trovislin. Ploregantan. Enseguida. Tui. Enseguida acabó. tui mi finos tui mi finos volver turni me hizo volver la cabeza li faris turnimin la capon tocar tushi le tocó el hombro li tushis ali La sultron. Le tocó el hombro. Li tusis al li la sultron. Caliente. Varma. Agua caliente. Varma acvo. Agua caliente. Varma acvo. Verdadero. Vera. Distinguir lo verdadero de lo falso. Distingui ti un verán desde tío falsa. Distingui ti veran verán desde tío falsa. Ir en coche. Veturi. Ir en coche para viajar. Veturi por voyagí. Vosotros, usted, vi, el automóvil de vosotros, vía automóvilo, el automóvil de vosotros, vía automóvilo, ver, vidi, lo he visto con mis propios ojos, mi vidis, lin, per miai, proprai, oculoi. Mi vidis lin per miai proprai oculoi. Vivir, vivi. Vivir en el campo. Vivi en la camparo. Cara, visayo Me recibió con buena cara. Li Acceptis min con agrable visacho. Li acceptis min cun agrable visacho. Visitar. Visiti. Visitar a un enfermo. Visiti malsanulon. Visitar a un enfermo. Visiti Mal salun, sanulon. Visiti mal sanulon. Voz bocho. Obedecer la voz de alguien. Obey, y es Obey y es Viajar. Voy. Fueron en viaje de novios. y estas en si a et estas en et Viajar, voyachi. Viajar por España. Voyachi tra hispanullo. Voyachi tra hispanullo. Camino, voyo. Volver al camino de la prudencia. Reveni sur la boyon de la prudenton. Reveni sur la boyon de la prudento. Vocal, vocalo. Vocales cortas. Vocales largas. Longai vocaloi. Malongai vocaloi. Longai, vocaloi. Malongai, vocaloi. Llamar, boki. Me llamó desde la cocina. Li boki min de la cuireio. Li boki de la cuirello. Diccionario, vortaro. Dame el diccionario. Dono al mi la vortaron. Donu al mí la abortaron. Palabra vorto Una palabra española hispana aborto. Una palabra española hispana aborto. Cola vosto. La cola del huracán. La vosto del huragano. La Boston de la huragano. Zorro, vulpo. El zorro pierde el rabo, pero no las costumbres. La vulpo, zanchas la boston, sedne la cutimoin. La vulpo, sainas la boston, sedne la cutimoin. cebra cebro la cebra es de áfrica la cebro estas el africuyo la cebra es de áfrica la cebro estas el africuyo cebú cebúo también el cebú es de áfrica también la cebúo es Estás el africuyo. Cenit, cenito, está en el cenit de su fama. Li estás en la cenito de sia famo. Cepelín, cepelino, el cepelín voló sobre la ciudad. La cepelino volis Sur la urbo. Zigzag. Zigzago. Los zigzagues del sendero. La zigzagoin del apado. Los zigzagues del sendero. La zigzagoi del apado. Zinc. Cinco. El canalón es de zinc. La sinca, canaleto. La sinca, canaleto. Cremallera, sipo. La cremallera del jersey. La sipo de la esvetero. La sipo de la esvetero. Zodíaco. Zodíaco. Leo es un signo del zodíaco. Leo estas zodíaca signo, leo estas zodíaca signo, cinturón, sono, cinturón de seguridad, secura, sono, secura, sono, zoología, zoologío, ven al parque zoológico Venu a la zoologica parco Venu a la vestarello Ven al parque zoológico Venu a la zoologica parco Venu a la vestarello Tutor Sorganto El tutor La informó. La sorganto informis lin. El tutor le informó. La sorganto informis lin. Cuidar, sorgi. Cuidar los detalles. Sorghi pri la detaloi. Cuidar los detalles. Sorgi pri la detaloi. Zumbara, sumi. Zumbaban las abejas y las moscas. Sumis abeloi kai musoi. Zumbaban las abejas y las moscas. Sumis abeloi kai musoi. Sumis Abeloi, cai, musoi.